Aquí estáis, aquí os estoy hablando otro miércoles más, escuchando el programa El Desafine, una hora, una hora y media, mejor dicho, semanal, de esta emisora de Berrio Zargaratia, dedicado a la música rock no convencional. Deciros que podéis escuchar este programa todos los miércoles en directo a partir de las nueve y media hasta las 11 de la noche y también en las repeticiones televisivas. Tanto el sábado como el domingo, los fines de semana, es decir, a partir de la una y media hasta las 3 de la tarde. Y también podéis escuchar este programa, como todos los demás de esta emisora, Bertha Regratia, aparte que en el día 10.8 en la página web www.eguzkiplaza.net. Tanto en streaming, es decir, en directo, como al día siguiente de haberse emitido porque va a estar colgado en la página web. Bueno, y sin otras explicaciones y presentaciones, vamos a empezar el programa de esta semana, que va a estar muy centrado dentro de lo que es el rock de finales de los años 60 y principios de los años 70, empezando con un grupo de música progresiva muy famoso para los amantes de este, de este estilo musical. Ellos se llaman Gryphon, que es un grupo que empezó siendo prácticamente sin ser un grupo de música progresiva el uh, Richard Harvey y Brian Gallard se conocieron en un conservatorio en Londres tocando los dos, el bass, el, el fagot y el cramhorn. El cramhorn es un instrumento antiquísimo, un instrumento medieval, del, es el precursor del fagot, que tiene un sonido mucho más, bueno, mucho más cómico, luego lo vas a escuchar. Eh, Richard Harvey toca el, el cramhorn, que traducido del, del inglés antiguo significaría el cuerno torcido toca el cram horn eh, los cram horn agudos y brian gal torna toca los gran horns bajos hicieron un primer disco que prácticamente era era música casi no progresiva era toda música medieval no había bajo no había batería no había guitarra eléctrica ni sintetizador y a partir del segundo disco fue cuando pasaron a la música progresiva introduciendo elementos de la música rock dentro de su estructura de todas formas típicamente medieval la canción que os quiero ponerr ahora se llama opening move que es un, eh, es la canción en la apertura de su tercer disco de estudio que se llama red queen to Gryphon 3 eh, la reina roja en algrion verde perdona algrion 3 además se ve en la portada una jugada de ajedrez con toda una pinta muy muy muy medieval él es un tema de larga duración dura 9 minutos y 45 segundos completamente instrumental como todas las canciones de los Gryphon, y aquí mismos los tenéis. un magnífico tema. Estos eran los Gryphon con esta canción, no sé dicho el año del año 1975 sacar su tercer disco de estudio. El disco era Red Queen to Gryphon 3, y eh, la canción era Opening Move. Y vamos a seguir con el programa, aquí en Berserratia os propongo ahora una, una canción de un grupo muchísimo más famoso que estos últimos, evidentemente. Ellos son los Led Zeppelin, nada menos. Y la... Eh, perdonad, ha habido un ligero problema técnico. Ha saltado la canción antes de lo previsto, bueno, cosas que pasan. Pues la canción que, os estaba pre... que ha saltado ahora, que va a ser la siguiente que vamos a escuchar, es una canción extraída de su disco que se llama Coda. Coda, que es un disco que salió posterior a su disolución cuando el, el baterista Boham murió, falleció. El, la discográfica, después de un año, obviamente, como siempre pasa, eh, ha sacado sacó un disco, un disco de corta duración de unos 33 minutos con grabaciones anteriores inéditas que nunca habían visto la luz la luz. Grabaciones que se hicieron a lo largo de toda su carrera, desde sus comienzos a principios de los años 70, en el 70, hasta los últimos discos. In Through the Back Door, que fue el último disco realmente de los Led Zeppelin con Boham a la batería. Pues la canción que os quiero proponeros es la canción de que, que cierra este disco Koda, se llama Wearing and Tearing, grabada en el año 1978 en los Estudios Polar de Estocolmo, Suecia. Aquí la tenéis ahora enterita. Let's up link on Weering and Theering. Este tema che sera su ultimo disco, ultimo disco che studiamo che realmente non era l'ultimo disco come stava un disco che si hizo sin el baterista, por gravado gravado non posteriormente a su morte. Y vamos a seguir con el programa, la siguiente autora que os voy a poner es una bajista y contrabajista, la verdad que poco famosa, aparte dentro de los círculos muy selectos de, de la música rock y blues. Os estoy hablando de Carol Kay, que además fue una de las profesoras de Sting, el que fue profesor. Bajista y cantante de Los Polis Y posteriormente con una larga, larguísima discografía en solitario Pues esta bajista contrabajista fue una de sus eh, maestras Pero no fue solo eso sino que bueno, ella grabó muy poco en solitario o con sus bandas, sino que casi siempre es fue bajista y contrabajista contratada de estudio de grupos y autores, bueno, de grupos no, de autores de cantantes muy muy famosos. Normalmente fue siempre bajista de estudio. Además ha abierto una una escuela en los Estados Unidos de América tiene un estilo un estilo muy, muy bluesero, pero con un ataque muy fuerte con una pura vamos un estilo muy propio. La canción que os quiero poner se llama Mock and Poke Stomp, que es una canción grabada en el año 1968 con una, un grupo que formó ella, que se llama que se llama the greasy base blues band. Es un grupo que a veces hay un segundo bajista, que sería Ray Brown, que a veces que era un bajista de música jazz, un contrabajista de música jazz, que a veces toca el contrabajo y otras veces el eh, y otras veces toca el teclado. Bueno, aquí ya vais a notar que es un estilo un poco diferente a lo que hemos escuchado hasta el momento, pues aquí la tenéis. Esta es Carol Kaye. Karol K, esta bajista con la ayuda del contrabajista también, Ray Brown con este tema de, de blues rock muy suave, instrumental. Y vamos a seguir con el programa aquí el desafío en Berzer y al día del 100.8 estáis escuchando. Eh, vamos a seguir con, un, con otro bajista, vamos a seguir concretamente. Eh, y además es uno de los bajistas que a mí personalmente más me gustan. Él es Jack Bruce, que es muy conocido por haber sido el bajista cantante del grupo Crimin a finales de los años 60 donde tocaban la guitarra también Eric Clapton y la batería Ginger Baker. Y os quiero proponer un, una canción extra la canción de apertura des, del primer disco en solitario de este bajista cantante mm, polifacético y plurienstrumentista canción disco que se, que se que vio la luz en el año 1970 inmediatamente después de la disolución de los cream incluso se estaba pensando que la inmensa mayoría de estas canciones tenían que estar en un disco de los cream también os quiero recordar deciros que jack bruce era el que escribía la práctica totalidad de las canciones de este trío el entonces pues después de la disolución del grupo Evidentemente todas estas canciones aparecieron en su primer LP de estudio que se llama Songs for a Tailor, canciones para un navegador, y esta primera canción con la que se abre este abre este fantástico disco se llama Never tell your mother she's out of tune, lo que significa no le digas nunca a tu madre que ella desafina. Es una canción donde inclu, que incluye la participación, bueno, según las letras pone aquí el ángelo misterioso, el ángel misterioso que nadie más, que no era nadie más que George Harrison, en aquel entonces guitarrista de los Beatles. Lo que pasa es que por problemas de... De, de que no podía aparecer sin dar algunos derechos a su casa discográfica Pues no apareció con su verdadero nombre Sino que puso el ángelo misterioso Y con ese mismo apodo apareció en grabaciones de otros de otros músicos El mismo George Harrison Pues aquí le encontramos acompañado con Harry Beckett y Harry Louter a las trompetas Dick Hester Smith al saxo tenor Y Art Thamen al saxo soprano Y nada menos nada menos que a la batería con George Heisman, Achillo Tenais, is that Jack Bruce can never tell your mother she's out of tune. fra Jack Bruce con uh, con questo Tell Your Mother She's Out of Tune. E vamos a seguir con el programa con un grupazo super famoso. Ellos son los Velvet aquí con la voz de Nico, esta cantante que antes de ser una cantante realmente ella era modello. Bueno, un poco la historia de estos Velvet Underground, Nico, un grupo de Nueva York, de Velvet mejor dicho, un grupo de Nueva York liderados por Lou Reed, John Cale y también con la participación obviamente de Sterling Morrison y Maureen Tucker, una de las primeras percusionistas de la historia. Este grupo fue descubierto por el, por el artista, por el pintor Andy Warhol eh, mientras les veía en un, en un barrio casi suburbio de Nueva York tocando en un local súper pequeño. Este grupo prácticamente no tenía ni un puto duro como se suele decir para grabarse un disco y Andy Warhol, que era ya un artista súper famoso les dijo que les iba a producir con su propia pasta un disco grabado en la Verve. La Verve mmm, es una de las casas discográficas, de los sellos discográficos eh, más famosos dentro del ámbito de la música jazz, pero que nada tiene que ver y con la música rock, solo que como él tenía conocidos, gente que trabajaba en la Verve, pues decidió grabar ahí. Y otra anécdota, después de dos discos grabados con la Verve, la misma el mismo sello discográfico pidió a los Velvet Underground que por favor se fuesen del sello discográfico aunque realmente le quedaba otro disco que podían grabar ahí por contrato pero la Verve les pidió que se fuesen porque no aceptaba sus letras de demasiado sexo, droga y rock and roll, vamos por así, por así decirlo, muy Muy claramente y sin preámbulos ni nada. Pues eh, impuso solo una condición Andy Warhol a la grabación de este primer disco de la Beverly Underground en el año 1966, que 1966, que, que Nico, que en aquel entonces era una fotomodelo de más renombre de, de las más conocidas, del, del mundo o sea, era uno de los nombres famosísimos dentro del mundo del top model de los años 60 pudiese cantar tres canciones con ellos cosa que ellos dijeron tajantemente que no, porque no aceptaban siendo un grupo muy de suburbio muy de suburbano que estuviese entre sus filas una foto modelo de la, de, del elitismo total mundial y Andy Warhol dijo bueno, o así o os jodéis Y ellos dijeron, bueno, vale, que cante tres canciones, aunque no nos gusta nada. Y resultó que triunfó. Además, ella luego no volvió a grabar con la Velvet Underground pero sí grabó muchas cosas con Lee Reed y sobre todo con John Kale el violista bajista de este grupo además todos los discos posteriormente de la cantante Nico fueron producidos por este violista bajista de la Velvet Underground John Kale que además fue productor de muchas otras cosas por ejemplo descubrió a los Tudges fue descubrido de Patti Smith y muchos otros vamos fue productor de muchas muchas cosas bueno os quiero proponer la sexta canción del disco que es la canción la que se cierra la segunda cara del disco una de las uh, tres de este, de este vinilo cantadas por Nico y se llama All Tomorrow's Parties, es decir todas las fiestas de mañana aquí los tenéis, Velvet Underground and Nico All Tomorrow's Parties de la Velvet Underground con la voz de Nico. Este tema del año 1966. Y vamos a seguir con el programa Desafín, aquí en Berrizar y Ratia, DL 100.8, se si estás escuchando en este momento, con la canción de apertura del primer disco de los Queen. Los Queen son muy famosos, evidentemente, para todas y para todos, eso no cabe ni duda, pero muy poca gente conoce sus comienzos. Mmm... Y se hicieron famosos a partir de su segundo disco que se llama simplemente Queen 2 con, uh, con la canción que cerraba ese disco que se llama Seven Seas of Rye Que fue el, uh, el primer disco, la prim el primer single, perdonad, de éxito de este grupo Entonces, a partir de entonces hay por lo menos un single Pero por lo menos, normalmente mucho más que solo uno Pero por lo menos un single famoso en todos los discos siguientes hasta el fallecimiento de Freddie Mercury. El único disco que no es nada conocido es el primero, del año 1973, y por eso mismo yo os quiero presentar. Os quiero presentar la canción con la que empezaron del todo, que es el single del primer disco que no aparece en ningún recopilatorio en absoluto. Se llama Keep Yourself Alive, Mantente Vivo o Mantente Viva, y aquí mismo lo tenéis. Mm. keep yourself alive este este primer single muy poco conocido de los Queen y vamos a seguir con el programa el siguiente del siguiente grupo van a ser un grupoazo famosísimo de la del rock psicodélico de la escena de San Francisco ellos son los Jefferson Airplane y la y la canción bueno las tres canciones seguidas que os quiero proponer son las tres últimas canciones del tercer disco de estudio el disco se llama After Bathing at Baxter's después de haberse bañado en el Baxter's que es un local Y este disco está realmente compuesto por 12 canciones, pero agrupado en otros cinco subgrupos, por así decirlo. Compuestos a veces por 3 y a veces por 2 canciones que realmente forman un conjunto único. Por eso que os voy a proponer tres canciones seguidas. Son las últimas 3 del disco y el, el bloque en sí se llama... Seas of Forest Love Suite Y las tres canciones se llaman Two Heads Que es una de las canciones más importantes del, uh, del movimiento hippie feminista Y luego Siguen Won't You Try Y Saturday Afternoon Aquí los tenéis, estos son los Jefferson Airplane eh, Bueno Eran los Jefferson Airplane Pero también lo van a hacer ha Habiendo un pequeño problema, ya van fat your women are tired of dying alive if you've had any women at that जी after afternoon Esos serán los Jefferson Airplane, con estas tres canciones seguidas, un tres temazos, un bloque único, verdaderamente tres temas maravillosos de música psicodélica de la escena de San Francisco. Bueno, y vamos a seguir con una que de psicodélico tiene bien poco y aparte de rollo Paz y Amor, mucho menos, ella es, eh, ella es Maggie Bell, que es una cantante de rock blues. Muy triste, muy depresivo, muy malincólico, nada que ver con los que acabamos de escuchar. Eso sí, ella también es una cantante escocesa. Bueno, hay que decir que fue la respuesta escocesa a Janis Joplin en su momento. Eh, también tengo un tema de Janis Joplin una versión de Cry Baby en el, su segundo disco de estudio está Maggie Bell pero ahora no vamos a escuchar esa canción sino que vamos a escuchar el tema de apertura de su tercer disco de estudio que se llama Suicide Soul además producido y a la guitarra tenemos a Jimmy Page, guitarrista en aquel entonces de los Led Zeppelin y la canción que vamos a escuchar es Wishing Well un tema de rock blues al más clásico estilo muy muy triste y muy profundo aquí la tenéis, esta es Maggie Bell Esta voz extraordinaria de Maggie Bell con Wishing Well, el tema del año 1975 producido y con la guitarra Jimmy Page. Y ahora pasamos a un grupo que la verdad es que de conocidos no tienen poco, o más bien nada. Os estoy hablando de un grupo australiano que se llama The Marshall Brothers Band, que hizo un único disco en el año 1975 antes de disolverse en práctica, prácticamente sin tener éxito alguno. Pues han sacado este único disco que yo tengo en mis manos en CD, que la verdad es que es una copia bastante particular hecha con la Radio Active Records a finales de los años 90, que volvió a reeditar muchos discos de grupos completamente desconocidos en su momento y hoy en día también, pues como se estaba diciendo, sacó un único LP de estudio homónimo en el 75 antes de disolverse, eh, que tiene una buena canción de apertura, que es la que vamos a escuchar ahora, que se llama Falcon 1964. Nike Team 68 y la última canción de, de, del disco se llama Younger Now empiezan bien y acaban bien pero todo lo que está en el medio la verdad es que está bastante mal y me imagino que por eso concretamente que el disco no triunfó nada vamos que solo dos canciones del disco que tampoco son maravillas, sino que no están mal, no son suficientes como para hacer triunfar un grupo. Y además la última canción tampoco podía ser un single porque dura más de 10 minutos o no se podía poner en un 45 revoluciones, así que está claro que este grupo, pues... por lo menos sin, sacando solo un LP estaba bastante destinado al fracaso. Además que yo sepa por lo menos ninguno de los miembros de este conjunto de Marshall Brothers Band Hizo nada más luego en solitario. Bueno, aquí los tenéis con esta, con esta canción que no está mala, aunque no es nada en comparación con lo que hemos escuchado hasta el momento. The Marshall Brothers Band. Este grupo nada conocido, la verdad, que australiano que del que os hablé antes y no os vuelvo a hablar ahora. La verdad que tampoco merece mucho la pena, habiendo escuchado lo que hemos escuchado. Ninguna maravilla, nada del otro mundo, pero tampoco estaba mal. Pues sin, sin embargo lo que vamos a escuchar ahora sí que es todo una maravilla Os estoy hablando de uno de los mejores bateristas en absoluto de la historia de la música Él es Ginger Baker Que fue el baterista también de los evidentemente de los Cream Y concretamente el, os quiero proponer la canción de apertura que se llama Dada Man De su primer disco en solitario Inmediatamente después de disolverse los Cream Como antes propuse un disco de... Jack Bruce, antiguo bajista cantante de los Cremoros, propongo uno del baterista faltaría el guitarrista Eric Clapton pero esta semana va a ser que no el de Slow Hand, de Mano Lenta pues este conjunto que montó este fantástico baterista está compuesto por Steve Winwood la, al teclista al teclista, al teclado y voz Janet Jacobs también a la voz, Danny Lane guitarra y voz, Chris Wood al tenor saxo tenor y travesera Rick Gregg al bajo y violín Remy... Cavaca, también a las percusiones, Graham Bond al saxo alto, Arnold McNamee al saxo tenor y tramesera, y Phil simen a otras percusiones, vamos que tenemos aquí un grupazo de la hostia y verdaderamente muy muy muy largo, la grabación, la grabación es en directo y es una cosa muy extraña que no sea de las mejores grabaciones que haya, es más, es bastante, bastante baja calidad habiendo sido además el bajista el baterista de los, los Crimi, estando multimillonario en el momento de esta grabación, en el año 1970, asombra un poco. Pero esto es lo que hay, producido por Jimmy Miller, y ahora mismo lo vamos a escuchar. Esto es Ginger Baker con Da Da Man. Durante <tose> este set, vamos a hacer algunos números muy extraños. El primer número es escrito por el señor Harrowman, And this is called Dardo. Ginger Baker Hair Force es este tremendo tremendo canción instrumental como todo el resto del disco y tenemos que acabar muy muy muy rápidamente con el programa porque ya prácticamente no queda casi tiempo para pre presentaros. La siguiente canción que es una de los que es una de las canciones más famosas de la discografía de los de los Jazz Hotel la canción eh, La canción se llama Bueno, perdón Me está sonando Un poco mal Esta presentación de canción La canción es eh, Locomotive Breath el, el vapor de la locomotiva Que es uno es una canción Que aparece Es uno de los dos singles Del disco Aqualang Del año 1972 Uno de los mejores discos del, De su discografía eh, Seguramente Vamos Uno de los singles Más famosos también De la música rock sinfónica De primeros De los años 70 Pues me tengo que despedir Súper rápidamente Porque no queda más tiempo Deciros que podéis escuchar este programa todos los miércoles en directo, a partir de las 9 y media hasta las 11 de la noche y no me queda nada de tiempo, así que me tengo que despedir y hasta el próximo miércoles, venga, agur bad